Y te decían, mira, pues esto es el ectoplasma. pero claro, una especie de bland y blue caducado, vamos, o a sea, claro, no todo lo... tiene una historia detrás, ¿no? Claro, y la y la historia historia no de... lo conservaron, no lo dejaron sí, hermético. Sí, sí, ellos tenían una, un, o sea, yo creo que las condiciones de hipergea probablemente no ha existido en la historia de España nada parecido, eh